¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Miércoles en De la Mirada Negra. Podríamos decir que realmente la primera del año 2025, por lo menos en cuanto a ediciones convencionales del programa. El pasado sábado todavía nos dedicamos a los villancicos. Después de unas navidades realmente atípicas en cuanto a emisiones por nuestra parte, siempre trastocan, ¿no? Estas fechas navideñas... Pero normalmente no tanto como este año. Este año, desde luego, hemos prácticamente hecho un parón vacacional, eh, a pesar de haber estado en contacto con esos especiales. También tuvimos una edición el día 28 de diciembre con entrevista a Porco Bravo, concretamente, y bueno, pues eh, siguiendo un poco la actualidad. Pero han sido días donde, sinceramente os digo, he parado el ritmo de mi vida completamente por las fechas, por eh, esa gripe extraña que he pillado que todavía me tiene un poquito maltrecho, no creéis que no. Y también a nivel de bueno, vida laboral, trabajo personal, pues también han sido días que bueno, pues eh, han sido muy muy muy diferentes incluso a otros años, así que casi casi uno vuelve aquí como si estuviéramos a la vuelta de vacaciones, a pesar de todo. En este momento que lo que marca es realmente el Ecuador de esta nueva temporada, bueno, nueva temporada, de esta temporada actual, ya no tan nueva, ya estamos en mitad de ella, como decimos. Seguimos mirando hacia el futuro de cara a lo que nos venga en cuanto a la actualidad de nuestra música, que sigue siendo mucho, hay conciertos, hay lanzamientos y hay música que compartir contigo, en definitiva, dos veces por semana, aquí en La Mirada Negra, en los lugares donde nos escuchas habitualmente, que tú bien conoces ya. Edición correspondiente al día 8 de enero del año 2025... Vamos a ir levantando vuelo después de estos días, eh, como digo, especiales, atípicos, eh, diferentes, que espero que te hayan ido fenomenal y que hayas comenzado con muy buen pie el presente 2025. Nosotros arrancamos eh, de momento echando la vista atrás a una banda mítica que celebró su 25 aniversario en 2020. Este sería ya... Realmente el el, tren, el el 30 aniversario De Disidencia eh, Banda que nos presentó un recopilatorio En ese momento con algunas nuevas versiones Algunas regrabaciones Donde se encontraba este tema con el que quiero comenzar eh, El programa de hoy Vivo Libre Va a ser un programa en principio Marcado por el punk rock Así que vamos a arrancar Con esta banda mítica dentro del estilo Disidencia Vivo Libre sin cadenas, la justicia es mi condena Vivo libre y rompo normas, vuestro mundo se deforma Vivo libre, escupo al Estado, me niego a vivir obligado Vivo libre y nada es corvo, tú me oprimes, yo respondo Así os pudráis en vuestro sillón, con vuestro dinero y vuestra ambición se consciente de mi condició. No quiero ser más de lo que soy Así os pudráis en vuestro sitio Con vuestro dinero y vuestra ambición Soy consciente de mi convicción Y no quiero ser más de lo que soy Justicia, es mi condena. ¡Vivo libre! ¡Y rompo normas! Vuestro mundo se transforma. Vivo, ¡Vivo libre y nada me oprimes, respondo! Le niego mi vida, ¡y danzo! ¡Vivo libre y respondo! Tu mi apariencia responde. Así os podráis en vuestro sillón. No es dinero y nuestra ambición. Sé consciente de mi Y no quiero ser más de lo que soy. Así os podráis en vuestro Mi herói, vuestra visión Soy consciente de mi convicción Y no quiero ser mal que uno se puede tomar como filosofía de vida pero por supuesto como dice la canción como dice el título cada uno es libre la justicia es condena vivo libre mi normas vuestro mundo se deforma vivo libre escupo al estafo me niego a vivir obligado vivo libre y recopilatorio del año 2020, este 25 años de disidencia, eh, disco al que pues reconozco que le he dado una vuelta recientemente y me apetecía no dejar en el olvido una banda que por otro lado desde entonces no sé si ha vuelto a dar señales de vida y no sé qué ha sido exactamente de ellos, pero se formaron en el 95 en Alicante y bueno, pues es una trayectoria larga, extensa, que si quieres echar una retrospectiva a lo que han hecho, pues este trabajo ya editado hace unos cuantos años te puede ser de utilidad. Vamos eh, con una banda que lleva algo menos 20 años, eh, cumple este 2025 Estafas, la banda del mítico Michel Molinera que tiene entre manos nuevo trabajo discográfico de título Talento y Locura que les tendrá activos próximamente, además como suele estar habitual en ellos con gira algunas fechas mexicanas que ya han anunciado En ese disco se incluirán temas como los que nos vienen adelantando, uno de ellos este que escuchamos Échame a mí la culpa, ellos son Estafas, eh, Talento y Locura Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones va despreciar-te. Y sin embargo, quiero que seas feliz. Te pregunté que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Siempre muy, muy especial, estafas en estos tiempos de tanta tecnología. ¿Cómo se agradece escuchar algo tan natural, tan detallista realmente y a la vez tan sencillo? Siempre he marcado el haga lo que haga, esa personalidad, por esa personalidad de Michel Molinera que ya trajo de la época de Canallas, una banda mucho más netamente punk, que en este caso pues hace un rock más abierto eh, y con canciones muy, muy sentidas en, y muy cuidadas eh, tanto en el mensaje como en los detalles musicales para muestra otro botón este que no pare la vida que también se incluirá dentro de ese talento y locura y que es otro de los adelantos de lo nuevo de estafas no hay día malo si tú estás El tempo no se va a parar Cuando me importa No me voy Cuando b yeah. Cada vez suena mal pero da igual porque ya fiesta Se los tragos se deja a Unos que vienen y otros que van pero da igual Porque ya fiesta Voy a fiesta He ido por mí viendo pasar a son de esta canción y yo por ti dando a la vida su mejor destino y tú por mí viendo pasar la vida al son de esta canción y yo por ti dando a la vida su mejor destino músicos con un sello completamente personal, qué decir de Michel Molinera, qué decir de Estafas y qué par de buenos temas bajo mi punto de vista, por lo menos que hemos escuchado tan especiales en este para empezar este año 2025 presentándote música que, y bandas que van a estar de actualidad en los próximos tiempos. También estarán de actualidad en Vértice, un, uno, una formación que se presenta bajo los auspicios y bajo la producción de Iñaki Wojo Antón hablando de, de músicos también que nos dejan pues muchísimo, muchísimo sello eh, pues qué decir de Wojo de, de, de ¿no? y bueno pues eh, se ha encargado de la producción de este primer trabajo de Vértice que nos vienen también presentando algunos anticipos entre ellos este que compartimos contigo La Mula y con ello te presentamos eh, la música de Vértice y verás eh, como ese sello Platero y tú pues está presente ¿no? en esa mano Camino tras mi piel Y ya no sé volver La perra a las alturas Y todo al paso de river Sin dar ningún porqué Ya no paro di un momento Por si acaso llega a mi amor. La frescura suenan en vértice en la producción de Iñaki Uojo Antón eh, pues se deja notar como digo ese sello esa, esa mano, seguimos con Rock Urbano, el que nos llega por parte de Neno y los Suyos, eh, banda liderada por el bajista y vocalista de Carabanchel Neno, quien fuera conocido por su anterior paso por la banda con Mora y que nos eh, presenta un nuevo proyecto llamado así Neno y los Suyos que nos viene anticipando ya algunas canciones, como por ejemplo esta que escuchamos sin ninguna luz. te presentamos eh, la música de Neno y los suyos. El azar En honor a la verdad Que las ganas de escapar Nos vinieran a buscar Y la luna no miró Para no sentirse mal Que pa' cuando salga el sol Ya nos vendrá eso ser tú donde el se esconde puedes encontrarme sin ninguna luz porque es fácil entenderse y que solamente tienes que ser tú pues con este tinte urbano vamos eh, levantando vuelo en este 2025 que como bien he dicho, pues personalmente he entrado un poquito a pie cambiado pero vamos cogiendo ritmo lo hacemos con Neno y los suyos y con ellos vamos a seguir porque también tienen otro single que no me voy a ahorrar este prohibido eh, que también sirve eh, como anticipo a ese próximo disco que nos puedan presentar eh, esta banda pues ya con nueva banda pero con componentes experimentados como es el caso del propio Neno Se busca un amante furtivo, llevaba en la frente un escrito aterido. Has de buscar quien no lleve señal, como yo de prohibido. Y comenzó la persecución, lo fácil no llama la atención. Si no quieres nada de mí, mejor será más divertido. Si no hay corazón Por sano que esté Que no tenga un huequito Y por ahí se coló Su sueño dejó Y ahora no me lo quito Y no me queda más Casi siempre termino Viéndolo llegar Sabiendo que voy a estar entretenido Quizás sea verdad Que me gusta el peligro Convencido de tener un muro Donde el sol no te deja brillar Conseguiste quitar el seguro Del sensor de la El silencio que ha estado puro suena más que empezar a gritar Y son media en cuarto oscuro donde ya nadie puede pasar Convencido de tener un muro donde el sol no te deja brillar Conseguiste quitar el seguro del sensor de la puerta de atrás Y el silencio que en estado puro suena más que empezar a gritar de oscuro ya puede pasar nadie puede pasar pues ya estaban Neno y los suyos y vamos a continuar con más presentaciones nos llega esta nueva banda de la rioja los cigalas llevan por un nombre y nos presentan este nuevo disco de título el tiempo que nos queda Eh, y lo hacían con un videoclip que ya se publicó hace algunos días Que os recomendamos que visionéis Y donde nos encontramos con la colaboración de Ángel San Juan de Tierra Santa eh, Lejos de su zona de confort, digamos En un estilo completamente atípico, diferente para él Y por eso pues me ha llamado también bastante la atención Este tema concretamente que lleva por título Echar a volar Llegan desde La Rioja, como digo, se llaman Los Cigalas Y ojito a la colaboración de Ángel Por cierto, Tierra Santa tiene también nuevo disco Lo hemos presentado ya aquí en el programa Ha sonado algunas veces Como digo, aquí os va a sorprender, ¿eh? os va a sorprender eh, esta colaboración de Ángel en un estilo bueno, completamente alejado de lo que hace habitualmente en Tierra Santa. La negra historia de un país que se envenena. El talismán de los que mueren al cantar. La ciega gloria de Mantilla y Chardonnay. Los turroneros que jugaron a ser Dios. Lobos con pieles de cordero disfrazados. Córtex lleno de lujuria y perversión. España grita con la pena de su honor. Siento indiferencia cuando pienso en la gentuza que maneja nuestros hilos y nos quiere controlar. Fanáticos de este país. Somos un cero a la izquierda, un reducto ingobernable. Nos tratan como a una mierda en su partida de ajedrez. Todo se vuelve a repetir. Una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Sentirnos culpables nunca es la manera de echar a volar. Siento tener que decirte que la vida es perra y te puede rematar. Vivimos en un tiempo triste, todo lo que ves es ciencia ficción. Vivimos en un puto chiste, rodeados de criptobros. Marcianos de Ibai, comprad por Ebay Ciganos y Play, el mundo sin ley La vida es esa cosa que te pasa mientras mueres No seas tonto, piensa que puedes Que si no te joderán Que si no se aprovecharán Somos el cambio, tu nuevo dios Querrás nuestro póster en tu habitación La cura perfecta, el azote del mar Una calle en tu pueblo y vistas al mar Pero haters gonna hate Somos magia, ¿no lo veis? La máquina de guerra que dispara a matar Si no estás de nuestro lado te tendrás que apartar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 Bueno, pues estaban los eh, cigalas con ese inicio curioso, algunos pensado, bueno, bueno algunos habrán pensado que nos habíamos pasado casi a la copla, eh, pero no, no os asustéis todavía, aunque hemos pinchado ya absolutamente de todo aquí a lo largo de, de toda la trayectoria del, del programa, eh, pero todavía de momento no, aunque mira, pinchábamos antes Estafas, que es uno de esos grupos que en su día coqueteo precisamente haciendo algunas versiones rockeras, pero de, de temas... Eh, bueno, digamos de coplas sí, así que decirlo pero llevado al terreno de Michel Molinera que es alguien que venía completamente del punk y en este caso pues los cigalas comenzaban este tema de esa manera tan particular, luego ya se hacía un tema completamente rockero y estaba la colaboración de Tierra Santa, eh, de Ángel San Juan de Tierra Santa. Vamos a ver si consigo que suene bien eh, porque hemos tenido los eh, lectores un poquito en desuso durante estos días y a ver si consigo que suene el CD, como a mí me gusta pinchar la música cada cuando lo tengo en formato físico eh, este volver, este nuevo trabajo discográfico eh, de cruzado que son los invitados hoy aquí en el programa y quería pinchar el primer tema mira dime, dime pero como me parecía que como que se me trastabillaba eh, voy a probar con volver mismamente la pista 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, si no me equivoco, es la 7, ¿verdad? y vamos a ver si suena bien y si no, pues tenemos que pincharlo por otro lado pero vamos, que en principio el lector, la última vez que le hice rodar sonaba, vamos allá ahí está ...por las calles de Bilbao... ...entre gas de nuestra generación... ...recuérdalo... ...esos colegas de Morón... ...los petas en el bar... ...cristalización... quedan... ...las calles del terror sobrevive el punk en el corazón. Necesito volver a sentiros cerca de mí. ¿Dónde quedan las calles del terror? Sobrevive el punk en el corazón, corazón. Quisimos ver el mundo bajo el El tema que da título a este tercer trabajo discográfico de Cruella, Volver, con la colaboración en este caso de Charlie user eh, mítico, donde los haya dentro del punk, y un himno auténticamente, bueno, podríamos decir que a medio tiempo dentro de lo que es el, el, el punk rock, cargado de esa melancolía no y de esa esencia de esa música pues que tanto eh, rezuma precisamente de margen izquierda, no nuestro sonido, que tan habitual ha sido por aquí, y todavía hay bandas que siguen manteniendo vivo eh, lo que es el, el punk rock. Yo entiendo que... Que más tradicional, con algo propio También con, con otras influencias Pero también con mucho de lo que se ha respirado Pues por aquí, durante esas décadas atrás No sé si da ahí el título o no Ahora desgranamos un poquito todo ello no Ese volver, ese como digo, se posee melancolía Lo primero, para mí es un placer teneros aquí Y daros las gracias por venir A toda la banda, pero concretamente aquí en los estudios Pues tenemos a, a Íñigo ricky Voce eh, Y a Dani Huevo, guitarra y coros Gracias a vosotros Gracias por haber venido un y, y verdad, a ti que yo encantadísimo y oye, enhorabuena por el disco, tercera obra. Creo que ha, que ha quedado muy redondita, con muy buenas melodías y buenas canciones, como hemos podido apreciar en este tema, así que enhorabuena. La verdad que muchas gracias. Acércate un poquito al micro, ¿vale? Sí. Para es unidireccional y tiene, la radio tiene 25 años este 2025, el micrófono también. Casi bueno. como yo. <risa> <risa> un poquito menos que yo. La verdad que el disco sí, el disco, estamos estamos muy contentos de cómo ha quedado. Sí. Eh la los guiños al, al punk de baracaldo de marca izquierda y tal lo, Los llevamos dentro no es algo que, que hayamos buscado uh -huh. es algo que nos sale no sale porque porque lo hemos mamado desde, desde pequeños entonces eh, te sale sin querer sin, es sin embargo la banda podemos decir que es nueva no porque formasteis en 2018 es verdad que no habéis perdido el tiempo lo que pasa que menudo año para debutar el, el 2020 Sí, pues sacamos el primer disco en plena pandemia uh -huh. o sea fue todo todo una locura todo por mail todo por seu todo por o sea, nos volvimos locos, la verdad que fue no fue un año muy bueno para empezar a sacar el primer disco de un grupo, porque tampoco podías girar, tuvimos que esperar un año para poder girar, pero bueno, pero contentos con el resultado y con la aceptación también, porque la verdad que a la gente le gustó y... Y en ese, en ese sentido estamos bastante contentos cómo fue esa gestación de, del grupo? Teniendo en cuenta que sos es gente ya veterana Bueno, ahora hablamos de Ricky que ha entrado eh, Como nuevo cantante para para este para este disco ¿no? En principio erais un, un cuarteto De gente ya curtida Algunos veníais de, de bandas de punk Otros no del punk Sí, del sí metal en, pr en, principio, eh, en principio nos juntamos tres Un batería, Peli y yo Y, y luego se sumó Coes Y luego ya entró José en al grupo a la, a la batería Y nos juntamos la verdad para ver qué pasa eh, para hacer algo distinto, para esperíamos eh, de otros grupos, Peli venía de SITK y venía de Springfield, Coes estaba con él también y yo había hacía tiempo que no que no tocaba en ningún sitio y nos juntamos en el local pues a ver lo que salía y a ver estuvimos un año haciendo temas, preparando y tal y, y cuando ya teníamos algo redondo pues nos metimos nos metimos a grabar. Que, que os uní al punk rock, lo tenéis claro, lo digo porque en esos grupos que han mencionado pues había un poco de todo, incluso fui al sí. final Fíjate, peli, Eso es, tampoco, tampoco buscábamos un estilo Nuestra forma de componer eh, Y sigue siendo la misma eh, Pelix suele hacer las, las melodías de guitarra Con la voz y tal, y luego en el local ya se Se fabrica todo Lo uh -huh. fabricamos todo entre todos y, y fue lo que salió, tampoco buscábamos un sonido No buscábamos un, un estilo de música Lo que pasa que Con la trayectoria que teníamos más o menos Pues... Eh, Sí. Era más o menos lo que podía salir, ¿no? Lo teníamos Donde casi claro Donde pero... confluíais, podemos decir, ¿no? Sí, sí, sí, eso lo que, es Lo que sí que es verdad que es un punk Y luego lo escuchamos es un punk y cuidado Y quiero decir que hay muy buenas guitarras Hay buen trato melódico Sí, está trabajado Que a veces parece que en esto del punk todo vale Pero todo no vale, hay que hacer las cosas bien Y hoy en día más uh -huh. Y hoy en día más que de, que la gente es mucho más exigente y, y cualquier cosa no les vale Es más difícil que, que antaño que escuchábamos unos sonidos Pero claro, era como... El, el punk era como la libertad total, ¿no? Y parecía como que no había ni que cuidar el sonido muchas veces, que es, sonaba precisamente sonaba mal y dices, bueno, pues suena más a calle, ¿no? Y tal. Sí, era el punki. Era el punk o sea, de cuando iba su y... grupo que sonaba mal, que tenía decías esto es punki. Uh -huh. Si sí, lo relacionabas con eso, ¿no? Ahora ahora no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ahora se le dan mil vueltas a los temas, eh, están están mirados al milímetro, tampoco tampoco somos eh excesivamente no miramos los temas 20 veces, pero nos van saliendo las cosas, se cambia lo que haga falta, se mira lo que haga falta y en ese en ese, sí es cierto que todos los del grupo estamos abiertos a, a cambiar cosas, a, a opinar del de al lado. El de al lado no tiene problema que opines en lo suyo, yo puedo opinar del bajo, el otro de, de mi solo, yo de la voz y por eso yo creo que pues congeniado muy bien. Y lo que ha salido al final es, es esta la... Es una buena cuadrilla final en muchos muchas bandas No tienen esa relación de de Mira con este no me llevo Pero seguimos adelante por la pasta Por esto, por lo que sea Nosotros eh, de momento hay una buena relación De amistad y aparte De buenos músicos Eso es una gran virtud. Desde que he entrado yo aquí, es lo que he visto y es lo que estoy mamando muy y muy bien. Tiene que ser lo, lo prioritario. Hombre. Correcto. Precisamente cuando entró Ricky, eh, buscábamos un vocalista, los dos primeros discos los cantó Peli, uh -huh. pero Peli estaba yo un poco harto de estar a la guitarra y a la voz, quería soltarse y disfrutar de la guitarra solo y tal, buscábamos vocalista. Y una de las de las cosas que buscábamos realmente era que encajaría en la banda eh, como filosofía. La voz, hombre, si canta bien... Maravilloso uh -huh. Y en este bueno, caso ¿verdad? no es así ¿Cómo que no? Para, para este estilo fenomenal, ¿no? Yo no te voy a decir que sí Por eso <risa> <me> he <risa> lo, lo que ha es una generación más, más joven, ¿no? Igual que el resto de los componentes de la banda Me dijeron que la que el, la clave era bajar un poco la media Sí, la media era, ¿no? no <risa> No, pero, pero habéis congeniado bien, ¿no? Sí. Se puede tener gente que no sea la edad que puedes tener. Sí. Por lo que has dicho antes, muy joven, ¿no? En comparación a sí, tengo, voy a hacer 30 ahora y, sí. y la verdad es que mucha gente me dice pero estos son casi como tus, tus viejos y qué hostes, sí. y, si son Los veo más como mis colegas de tendrían mi edad mental y, y todo que los de mi edad, uh -huh. con lo cual es una virtud. Al final, Ricky también tiene 30 años, pero musicalmente eh, es un tío abierto a todo, escucha muchísima música Muchísima, o sea, nos vuelve locos, pero claro, nosotros llevábamos ya muchos años en esto, eh, que igual tenemos las cosas más claras, igual te asientas un poquito, no tienes la vitalidad que tiene Ricky pues al entrar al grupo lo que nos ha dado es es un punch de la leche, o sea, para para todo, para todo Lo que pasa es que es delicado el cambio de vocalista, ¿no? Porque claro, había una forma de cantar, la de peli, y hay un estilo que ya teníais en dos discos, o sea, que ya no era a partir de cero ha, Eso sido, es, ha sido complicado de decir, porque claro, eh, yo, yo he escuchado sobre todo este este último disco Porque luego, es el mejor Y luego, bueno, y luego <ríe> algunos temas del pasado también, pero evidentemente el estilo cambia también a nivel vocal no Ha sido complicado sí, de decir, seguimos siendo Cruella pero tenemos algo nuevo Realmente la forma de componer ha sido la misma O sea, Peli, peli ha hecho ha hecho sus melodías, eh, Ricky ha adaptado su voz, ha metido algunos cambios y tal Pero pero la, la forma de componer de Cruella ha seguido siendo la misma uh -huh. Pasa que sí es cierto que igual la voz de Ricky nos ha llevado a hacer unos temas igual un poco más eh, duros, más eh, igual más punkis igual que lo que los dos anteriores discos, ¿no? Pero pero no hemos no hemos, no hemos compuesto para Ricky. Realmente la composición ha sido igual y Ricky se ha adaptado de maravilla, de maravilla, la verdad. Y luego también se le da más libertad a, a Peli que quería, como habéis dicho, ¿no? Pues lo que quería era él igual dedicarse más a la guitarra, ¿no? Es, no es, entiendo que ha sido lo fundamental por lo que habéis buscado un vocalista, ¿no? Sí, sí, esa, esa ha sido, la, la única razón ha sido esa Que a veces también peli... igual no lo buscas y se te planta en el camino Y decís, coño, sí, qué bien quedaría, sí. ¿eh? que también puede pasar ¿eh? Que en un momento dado las cosas Pero tema... sé que él quería liberarse Eso sí, también, sí. eso no, no ha influido a la hora de buscar más detalles de guitarra Por ejemplo, en este disco eh, Que se atreva a hacer otras cosas, porque claro, ya no tiene que cantar No, el, el tema es que En los dos discos anteriores los hacía Sí. Y luego me tocaba a mí hacerlas en directo, claro. A luego el marrón era para ti. Eso es, él así, él así hace sus cosas y luego, no, no, no, yo como canto, tú andas tú, ¿no? En este, lo bueno es eso, que él ha hecho sus partes, yo las mías. Ya te digo que siempre siempre eh, eh, participamos todos. Entonces, lo que él hace, luego lo hago yo, luego, no tenemos problema en eso. Y si sí, es verdad que está un poco más suelto, las melodías eh, son más... Eh, no le limita la voz a la hora de hacer arreglos o de hacer y, y puede ser que se, haya, que se haya notado algo. No sé si es el disco también que puede ser más variado porque fíjate el tema que hemos escuchado Volver como que tiene esa delicadeza y ahora está sonando de fondo enterrados es que es un, un tema pues más motorhead, más visceral... Esa es de... Esa, la última siempre la he hecho Coe y esta a mí me recuerda a, a los RIP, a como ese... Eh, si alguien te pregunta ¿qué haces por aquí? Dirás que quiero pervertir. ¿eh? No me acuerdo... Sí, no, no me acuerdo cómo la letra... La canción sí. esa. Me recuerda muy RIP. O sea tiene esa chicha eh, tiene es más variado este disco porque digo tiene una variedad fijaros de, de, de, de qué extremo a qué extremo podemos ir no es que yo en la banda no en, el... en lo que he visto en esta banda en lo que es es variado ya directamente porque tienes la canción de hormigas tienes la... una neusquera que es Miña y unchenú en otra en otro disco uh -huh. ya hay hay un salto generacional de, de canción de estilos de música lo de euquera fue una cosa puntual Sí, eh, sí, sí. A, a Estos quieren que haga yo en Euskera Pero es que me cuesta mira, mira que soy escaldón de pura cepa Pero no estoy acostumbrado a hacer las letras en Euskera y, y el otro día Ayer cuando bajaba andando Se me ocurrió una idea Pero no sé llevarla a cabo que el, el castellano estoy acostumbrado Y estoy super mamado Pues en Euskera <risa> me cuesta un huevo ¿Y cómo es que quiere que haga yo una en Euskera? O sea, a veces las expresión es que es el, el, el idioma que te sale expresarte ¿no? el, el idioma, Correcto oye, y, en, Al final es el idioma en el que lees, en el que hablas En el que, en, en el te, que, que te sale, sale mucho tacos. más fluido claro. yo, creo, yo creo que es que el idioma en el que mejor te expresas Es en, ese en el que te salen los tacos Eso es Ese es el idioma ideal, ideal para, para expresarte Eh, bueno, eh, lleváis muy buen ritmo en cuanto a lanzamientos Porque tres discos en estos tiempos tan complicados que hemos tenido Significa que en los dos, con los dos anteriores Tanto con Cruela como con Antigeneración Habéis conseguido lo que buscabais O ese aliento necesario para que una banda continúe Y se consolide en este caso Sí, ¿sí? la verdad es que nos, nos gusta sobre todo a Peli a Peli, peli es, un, es una máquina de hacer canciones A Peli le tienes que frenar Porque por él sacaríamos disco al año uh -huh. No cada dos Entonces, eh, si sí, tenemos que frenarle un poquito para acertarle por lo menos un par de añitos para poder girar un poco con el disco, poder presentarlo bien y poder y poder enseñárselo a la gente. Pero pero tampoco nos hemos planteado cada dos años. Han salido, cuando ya giras un poquito y tal, y te, te aburres un poquito del repertorio, de siempre mismo repertorio, te llega a pelear un día con una melodía, empiezas a trabajar en el local y empiezan a surgir cosas y, y se va el siguiente disco. O sea, tampoco... No nos planteamos un tiempo un tiempo entre disco y disco y, y la recepción ha sido buena sigue habiendo un público que sigue buscando este estilo de música no sí la verdad que sí la verdad estamos muy contentos con bueno, la, la gente le gusta que... además luego lo defendemos bien en directo en directo yo lo que veo y transmitimos es un no fest no sabes lo que os está ocurriendo en directo en el nuestro aunque sea eh, pasan demasiadas cosas y la música es buena es directa y Y puedes ver a Peli saltando detrás de un perro Mientras que corre con la guitarra Porque ¿sabes? le he visto yo en directo Que me quedé, me quedé flipado Mientras que la música se iba desde su guitarra Coe eh, saltando como un loco Y yo que no paro El otro con esto Es todo un show eh, Y el, es lo que transmite también el mismo disco O sea, me explico no? eh, Tiene... Muchísima garra, y eso a la gente le gusta Claro, hemos hablado de los matices vocales con en, en, entrar tú en la banda, ¿no? Eh, pero también a nivel visual eh, lo que ha ganado el grupo en directo, porque una imagen muy impactante es la, la tuya, la de Ricky en, en directo Yo tendría que haber dicho que el techo era suficientemente alto aquí pero venido con el pelo de, de otra manera ¿no? eh, que me acabo de pero, pero que también quiero decir que a nivel de directo también lo que habréis ganado con un vocalista frontman, sí, sí. vamos a decir como él... Hemos ganado, hemos bueno? ganado dos veces, porque vale. claro, aparte de tener el frontman como, como Ricky... Que da muchísimo juego. Tenemos a Peli Suelto. Y Peli Suelto es eh pelico, es en directo son no sabes por dónde te van a venir. Uh -huh. Yo soy un poco más parado y te pueden hacer cualquier cosa. Pues eso, lo que ha dicho este una vez me recuerdo que tocamos en el en el Cuervo uh -huh. y Peli salió del Cuervo, subió hasta el Alaska uh -huh. con la guitarra tocando. Uh -huh. Y yo no me enteré hasta después del bolo que me dijo. Y pagando los coches. No es feliz así y Koest también se pone se pone a a moverse y no no para ¿no? Y, en, y en otro bolo se marchó por ahí con la guitarra y yo es que ni, ni me fijo en la camisa que lleva este ni en nada. O sea, y luego nos dice, "No, había unos chavales ahí liándose en un parque y pues estaba yo haciéndoles un solo y que okay, tío estabas tocando tío ¿no? jodas qué a pasa lo, aquí a 200 metros de <risa> de <risa> joder pero el, el tema es que lo escuchara la guitarra porque sin el ampli eso cree escuchaba, escuchaba el sonido el del de bolo para... pero su, su guitarra ya no sonaba porque el el, el, el alámbrico no le daba claro color, es que es claro, el tema bueno. es que estás tocando sin escucharte eso es complicado de, de narices pero es muy punk la verdad <risa> <risa> bueno, vamos a escuchar más temas del disco de este volver hemos pinchado al principio eh, el propio volver ahora si queréis os dejo elegir a vosotros cuál os gustaría que pusiéramos sí. yo digo quiero escapar porque hacemos el guiño al tubo que le hemos perdido por el camino, a Gran Garito este que teníamos en Baraca. El, el tubo, sí señor. Pues o se maneja el tubo, entonces te quiero escapar, ¿no? Sí, volver al tubo todos gritan, ese recuerdo que tengo yo. Venga, pues lo escuchamos. Soy Cruella, invitados aquí en La Mirada Negra. Seguimos con ellos. Todos gritan Todos gritan Esa canción sin avisar Rompe tu alma y no se olvida Ya no se olvidan. quiero escapar A mi hogar, donde contemplo mi libertad. Nada sigue solo quiero respirar. solo quiero transitar. que ahora quiero escapar, donde contemplo mi libertad. solo quiero respirar. solo quiero transitar mi hogar. Cómo dejar de respirar, que tu muerte acudirá a tu heredad. Luz herida. Desprogramando a la verdad. Sus palabras contaminan. Contaminan. Quiero escapar. Solo quiero respirar. Solo se ve igual quiero transitar mi hogar. the family. cómo se agradece escuchar ese pun rock que pisa la calle que todos pisamos que visita los garitos que todos visitamos y que gañoramos esos en los que igual pues tienes que ver hasta el localista que sea haciendo Dejando paso a la gente porque desde escenario está enfrente de la puerta y cosas así, ¿no? Qué bueno eso, qué bueno. <risa> así que, en fin, pues eh, todo eso se plasma, ¿no? Esa sencillez, como digo, que se, se agradece mucho en estos tiempos que hay como mucha eh, sobreproducción, mucho aparentar, muchas nuevas tecnologías que hacen que, que se busquen sonidos que luego son imposibles, ¿no? Y de repente resulta que esto sigue funcionando, es decir, somos nosotros mismos, no hay trampa ni cartón, somos así de llanos en cuanto a la expresión, en cuanto a lo que contamos en las canciones y también tal y como sonamos. Sí, le, no hemos buscado un sonido distorsión bajo y batería uh -huh. o sea no, no buscamos un sonido especial ni sonamos un, eh, que la guitarra suen bien que el bajo suene bien y que la batería suene bien ya está yo quería si un poco la voz tipo bruno Mars pero no me han dejado sabes <risa> o sea, ver nada sin más <risa> que sonene humano en estos tiempos ¿eh? sí ¿Es sí humor? porque a, a, yo vas a, vas a tocar con, con otros grupos y eso en directo y tal y ves las pedaleras que llevan los guitarristas las yo me pierdo Yo siempre para eso sigo siempre magísimo buscar sonidos de la guitarra yo me enchufaba a, a mi ampli me ha gustado siempre como suena y sigo son, sigo sonando igual y para, por mi parte son de, la, de, de los sonidos mago porque tiene este hombre ¿eh? de la guitarra y no tiene nada. Eh, hay mucha gente que no consigue ese sonido Y ese sonido de, es el de tipo Baracaldo Sí, sí, sí, es que suena eso, margen sí, izquierda lo total, he dicho. Total, total, total, sí lo, lo se capta perfectamente, aunque tengáis luego influencias que igual no, Porque ojo, claro, habéis escuchado la música de Que se he ha hecho aquí toda la vida Pero también podéis tener otras influencias que también están ahí plasmadas Sí, ¿no? sí, de todo eh, Influencias heavies, eh, José Aní Peli, he escuchado el heavy Bueno, sí. Peli ha dejado el, el heavy Un poco de lado, esta es más punk ahora Pero ...pero esa ha escuchado punk de, de toda la vida... Eh, ...y ya te digo, está el heavy mezclado con el punk... ...yo he escuchado mucho rock and roll... ...a mí me gustan grupos... ...como a la gente normal, Platero y cosas de esas... ...y los uh -huh. suaves y grupos de estos que ahora parecen que no puedes hablar de ellos... Sí. Uh -huh. y, ...y toda esa mezcla al final... ...hemos encontrado un sonido que nos gusta... ...una forma de hacer las cosas... ...y no vamos más allá... ...no pretendemos eh, hacer nada nuevo... ...porque está todo hecho... ...ponerse a intentar hacer algo nuevo sería casi imposible... No, estamos a gusto con lo que hacemos y, y al final eso lo trasladas al directo también. Cuando te diviertes y lo que y lo que has hecho te gusta, eh, se, se nota. Y el tema es que marca que cantáis en castellano, pero influencias también internacionales del punk rock internacional. ¿también sí, hay? sí, de todo. De todo Bueno, eh, Coes, si estaría aquí Coes, te podía decir 200 grupos que ni conozco uh -huh. de, de punk y de... Y eso, a veces nos bombardea con grupos Que ya te digo, no sabemos ni cuáles son A veces se busca también la opinión de alguien de fuera Porque claro, la producción es vuestra El sonido, como decimos, es natural, es completamente llano Pero habéis buscado alguna opinión externa Para decir, oye, mira, sonamos así, a ver qué te parece o no sé Bueno, Charlie Husser Es muy cercano a vosotros Habéis colaborado con él en pasado Otra vez, me parecería un tipo pues Que su opinión puede pesar mucho Pero no sé si habéis buscado esa opinión o no Buscarla tampoco no, no no no la hemos buscado nos estamos contentos con lo que hacemos aceptamos que venga alguien de fuera si es cierto que tú lo oyes y acabas hasta la, hasta las pelotas de oír lo mismo cuando grabas y grabarlo 20 veces y 30 y tal y a veces igual igual dejas cosas que podrías darle otra vuelta pero pero no hemos buscado la opinión de nada de fuera porque estamos contentos con lo que hacemos y tenemos la forma de hacer lo que, que funciona y Mira, te digo, aceptamos que venga alguien y nos diga algo ¿eh? eso, eso, por supuesto. Bueno, como referente del punk que he hecho por aquí, qué decir de Charlie, ¿no? Que ya colaboró con vosotros, vuelva a colaborar en este disco. No sé si lo tenéis ahí muy cerquita y es fácil contar con él. Yo, yo sí, yo Ajá. más, porque al final le conozco. Yo el, el primer libro que saqué colaboró de, de prólogo, tocamos juntos ahí con Radio Criminal y Perros Ajá. y ahí nos hicimos buen, buenos colegas. Y luego aparte tocamos, él tocaba con Soma 101 y no sé qué, pues al final hicimos buenas migas y, y al llevarle a este disco a colaborar, eh, le digo a Charlie, ¿tienes esta letra? Va, pásamela, bueno, le veo con una, un cacholetra de la hostia y... Ya te va a todo eso. Ricky, déjame, tío, que llevo muchos años en esto. <risa> claro, también impone, pueden poner Sobre todo a gente más joven, como es tu caso, ¿no? Nah, pero hay... Bueno, me impone, me impone a mí, ¿eh? que también soy más joven que él. <risa> no, eh, pero es hay... un tío muy cercano, ¿eh? Sí, es un sí, tío sí, muy cercano, no la que verdad. Tengo mucha suerte de tenerlo muy cerca. Pero al, final, <risa> al cabo es alguien que sabe muy bien por dónde se anda y dices, joder, ¿qué pensará esto? que No, en realidad no. Para mí es que es natural. Tanto él como yo... Eh, cuando nos vemos nos damos un abrazo y, y charlamos de cosas que al final no son ni de música casi uh -huh. O sea, nos da igual Que él esté en Radio Crimen Que lo mío es total Nos importa igual para mejorar si nos echamos una mano Porque igual, oye, prueba esta guitarra de 12 cuerdas tal, tal, pues te, te echa una mano Pero tampoco Cuando te impone Es porque ahí tenemos miedo uno Uno del otro ¿No? Uh -huh. Al final muchas veces se mira a la gente desde la distancia así, sin llegar a conocerles. Y en y realidad, o más la gente te lleva. Más que ¿no? miedo o, re, o respeto, yo diría sí, respeto, claro. Pero pero no deja de ser para mí por mi parte no deja de ser eh, alguien distinto a lo que a lo que ha llegado él como letrista, como frontman, como como persona. Sí, a lo que, a lo que puedas llegar a ser tú. Sí, sí. O sea, es un paso a decir, yo también puedo llegar a a, a, a todo lo alto. Y este ha sido un personaje casi maldito, uh -huh. por mi parte, porque digo, qué poco está valorado este hombre con todo lo que hace y con los discos que ha sacado hasta el momento Yo es que creo que no le podemos seguir la velocidad a la que trabaja, compone, piensa, ha habido algún año, no sé, fue el año pasado, la anterior sacó tres discos, o sea, una cosa así, y, joder, pero si es que estoy presentando todavía el anterior y me viene con otro proyecto y luego otro Yo este año 2 ¿eh? ¡Guau! Wow, Tú wow. llevas, llevas, su, llevas su, su, siguiendo sus pasos. Yo, creo. yo quiero joder al, al Dylan, que tiene 40 discos, ¿no? A por él. ¿no? No es la única colaboración. hablando de esa colaboración tan especial que es la de Elier, eh, tanto en eh, en Traidor como en, en Yamala. Sí, ¿no? Yamahala el, sí, llamo, es, eh, es mi hijo. Yamahala. Es mi hijo y está siempre en todos los CDs. Es, es más, ahora, ahora está tocando la batería en un grupo que se llama Overall, Eh, que la verdad que lo hacen lo hacen espectacular es el futuro espectacular <risa> y da gusto da gusto ver chavales de 14 bueno, guitarristas tienen 11 13 14 y 16, falta 17 hace, ¿eh? falta siete falta y les ves en el escenario y dice sustas eh, todavía todavía queda algo porque porque al final al final es vesan los chavales con el móvil todos con la cabeza abajo y con y el problema que tienen estos chavales ahora precisamente es que no tienen gente con la que hablar de lo que a ellos les gusta mm. eh, se tienen que juntar Pues uno es de acentales el otro de Basauni, eh, la chavala es de Durango y se juntan una vez a la semana o cada 15 días para ensayar y es donde están realmente a gusto, porque en el parque con el móvil agachado pues no Es que no. para la gente joven han cambiado mucho los tiempos, hasta se sale menos que de lo que se salía sí, antes, sí, que sí, no sí, muchísima mucho, mucho. pena, sí, cuando sí, nosotros sí, sí. todo el día en la calle y era ahí donde hacíamos las relaciones personales es. al final ¿no? y, y los lazos Eh, también afectivos, incluso entre nosotros, ¿no? Como amigos, pero, pero bueno, han cambiado mucho los eh, tiempos. Antes había mucho más, eh, el panorama estaba mucho más abierto. Tú ibas tú ibas a Listi y, y siempre había dos heavys, tres punkys, uh -huh. uno que le gustaba no sé qué, y, y te podías encajar en algún sitio. Ahora la, la oferta es, es cero. Ahora te dicen sí. que tienes un problema mental Que es no sé qué, te encierran en una habitación Y a tomar por culo digo. Tú casi lo tienes, eh Son tiempos en ese sentido muy poco punk ¿no? Podríamos decir, porque sí. son más de salón ya y de... Pero sí. bastante punk es salir Con tus ideas hoy en día claro. Yo creo que es mucho más valiente Que antes, me parece a mí No sé, yo cuando Y ahora sí, cuando lo intenté Serlo yo, era bastante complicado Y... Y salirme con la mía ha sido bastante jodido Lo que pasa es que antes gritabas en la calle Y había un montón de gente mirando Es que ahora gritas en la calle y la gente está en casa A, mí no, nada. Nada. a mí no me pasa nada Es que solo hay cuatro vacas al lado Y sí, <risa> y el vecino que chillaba más que yo O sea que estamos más jodidos Yo claro, al final le veo le veo a Elier Elier eh, sale de casa con su chaleco vaquero Encima de la sudadera con la calavera Y con los parches de, de Slimnot Y dices Uh -huh. no se ve por la calle no se ve por ahí la... menos un chaval de 14 años claro uh -huh. ahora cuando se juntan entre ellos hace poco mira Elier estuvo en un, en un campamento de rock en soria uh -huh. y hace cuatro días vino un chaval catalán que había conocido allí y estuvo por aquí tal y yo les oí a hablar en el coche y no sabía qué hablaba o sea, Tienen un idioma de grupos de música de estilos de música de que dices eh, o sea, no estoy sé dónde ha sacado Uh -huh. bueno sí se ha sacado ahora tienes acceso a todo pero pero les oía esa ahora y daba gusto decir ¡Hostias! conversaciones largas de música de grupos de estilos de, de se ha perdido normalmente uh -huh. se ha perdido y, y bueno volver refleja esa nostalgia precisamente que comentaba yo porque ese título volver pues nos hace como mirar hacia el pasado hay, hay, hay cierta nostalgia en el disco o el título trata de reflejar pues esa añoancia igual de años pasados décadas pasadas esa canción la escribí porque el peli me dijo Eh, da, que le diese valor a esa gente que se ha perdido por el camino y no sé qué Y yo a tonto también he perdido unos cuantos Y eso que soy joven Y qué menos que como quisimos ver el eh, eh, más ver el mundo bajo los señuelos del alcohol uh -huh. Volver, volver, vol vuelta a nacer Y esas tardes de futbolín Esos recuerdos que, que eh, perduran en, en la vida Y te, te das cuenta que se han, se han ido Ajá uh -huh. Y me pareció muy potente Y qué menos que volver con el disco Con un, algo fresco Y me, es potente la palabra me, gust, me gustó mucho También hay que dar una vuelta más hoy en día a las canciones Dentro de una banda punk En cuanto al mensaje, ¿no? Antes podemos decir que te valía la reivindicación más directa Que no digo que no la haya en algunos temas en este en este disco Pero también se exige más, ¿no? Un poquito más ese esa doble vuelta a los temas, mm. esa parte... Yo estoy acostumbrado a escribir así, ¿no te crees que...? Es, es una complejidad que tengo. esto me echan a la bronca que no le dé tantas vueltas, que haga cosas más sencillas. Pero si sí le doy la vuelta e incluso al momento no me doy cuenta, sino que Eh, pasa un tiempo y me doy cuenta de lo que quiere decir Es mucho más potente de lo que... O sea, tú mismo Escribe cosas que no entiende Y luego las entiende Me alegra porque a veces Yo le doy vueltas a las letras y digo ¿Qué querrá decir el tío? Cuando ya me dices que hasta tú mismo sí. Consigues encontrar otro significado Incluso superior a esas canciones Significa que es algo interpretable, evidentemente. Claro, es eh, es como la poesía. La poesía puede eh, interpretarla de mil maneras. Y yo qué sé, al, alimentan con beleño que la metí en, en las letras, porque José no me la dejó meter... Quería que me metiera veneno. La canto como veneno, uh -huh. pero no veleño. Veleño es la, la planta que usaban las brujas, como si sería la mandrágora, como si serían esos tipos de plantas. Uh -huh. Y veneno, veleño, pues claro, que, que la gente no va a entender... que Yo sí siento que les, yo he sí hecho de menos eh, un poco más de, de letras un poco más directas que, que sepas lo que están diciendo desde el minuto 1 pero es su forma de escribir <coughs> y al final eh, eso no lo puedes cambiar eh, la forma de escribir tiene, le funciona a mí las letras me gustan pero bueno hay un ejemplo rosendo eh, mira dónde ha llegado rosendo y las letras de rosendo puedes entender dos. Son complejas de narices, no sé si las entiende ni él Eso es, o sea, yo igual, igual Rosendo te dice vale. Sí, esta habla de esto Y dices, coño, pues es verdad Pero te lo tiene que decir porque al final no entiende La letra está muy bien, a mí me gustan Pero no sé de qué hablan Yo sí buscaba un poco más de, de ser un poco más directo Pero su forma de escribir me gusta uh -huh. Me gusta bueno, Hay canciones que son, por ejemplo, en cuanto mensajes más directas Como por ejemplo, Yamahala o Enterrados Yo creo que esas son muy... Estas son... Claro, claro Enterrados no es mía ¿Eh? claro, bueno, Por eso <risa> es, es, Por eso es precisamente, ¿no? Pero bueno, que esas son, son, son más directas Bueno, si os parece, eh, ponemos algo más del disco Y seguimos un poquito más con vosotros, ¿vale? Perfecto eh, ¿Qué tema ponemos ahora? ¿Cuál os gustaría? Vamos con... Con olvídalo que tiene es así se puede entender más fácil yo creo venga pues lo escuchamos olvídalo seguimos con cruella o invitados aquí en la mirada negra presentando su nuevo disco volver sí, a veces solo decir, no quiero ninguna ley De dejar de existir Solo quedan los minutos De rencor Para bailar en este infierno Sin tu calor En callejones donde brinda mi dolor Es un horror Olvídalo Quiero vivir en tu juego de ladrón. Ve, planea que un sinfín vuelva a resistir. Solo que okay. okay. Olvídalo es que esto está más claro, no sé, también es muy introspectivo, ¿no? Como un poco mirarse a uno mismo. Y además, esta la escribía aquí al lado. Sí. Esto, eh, yo trabajo aquí de jardinero, hago, obra, hago obras y me manda peli por la mañana del este y mientras que me iba paseando por la obra, le escribía que al lado. Uh -huh. Y me acuerdo siempre de... Es la primera letra que escribí para, para este disco. Me llama la atención la de Llámame traidor, ¿Sí? porque... Claro, son tiempos donde hay mucha gente que parece que hay que seguir a todo el mundo. Tú tienes que decir algo así como no puedo seguir, lo que tú llamas revolución. Mm -hmm. No sé si hay como cierto desencanto con algún tipo de movimiento, algo por el estilo. Con y todos. Tal. Sí. Y con todos. Yo es que soy muy macarratío. Te quedas solo, ¿no? ¿no? No, no, me ocurre a mí también, ¿eh? Es que... Es que ahora no sé ni si hay algún movimiento. Es que hay tantas cosas. Te critican por todo, te... Te tachan por una cosa Que si no sé qué Yo tengo esta faceta del punk te, Luego tengo otra faceta Que también hago más, un rollo más rock pop es total Que si me tachan Porque si haces una cosa Si haces la otra ¿Qué pasa? No puedo hacer lo que me salga los cojones ¿eh? O sea sí, sí. Eh, Y solamente es música Que no estamos hablando de De otras cosas Y siempre he sido criticado por todos lados Entonces quizás por eso He ido ya directamente a por todos O sea es que odia mucha gente cuando, claro, cuando te cortan las alas Para decir, no, tú si sigues mi camino Tus alas se cortan No se pueden mantener esas alas propias Y vale, podemos decir apoyar un, algo en concreto Pero siempre con ese espacio de libertad Como que se corta, ¿no? Yo lo he así el tema Así sí. que creo que lo he entendido más o menos bien Y me llamaba la atención Pero en estos tiempos en los que algunos nos encontramos Siempre como un poco en tierra de nadie Yo también he tenido esa sensación desde hace tiempo Al final yo creo que ahora las revoluciones eh, Van encaminadas a algo que no es lo que realmente Sí, como dice Manifa eh, Es la revolución de los precios del Mediamark Sí, sí, no, no, no Yo, yo eh, creo que no no Las ideas no están tan claras como antes La, la gente antes eh, tenía una idea La defendía a muerte Ahora eh, yo creo que son intereses Lo que lo que mueve a, al 90% del, del mundo ¿no? Entonces seguir a alguien eh, la verdad que no encuentro a nadie aquí, a quien seguir ahora, ahora mismo me pasa un poco matino que estás en no sabes por dónde tirar sí, cuando, cuando te das cuenta que hasta las protestas sirven a la ley como dicen los, efectivamente ¿no? cuando, te, cuando te lo están vendiendo ya como en Con, con papel de regalo y todo, ¿no? Toma, esta es tu revolución, cógela. A eso Entonces, algo, algo no cuadra, ¿no? Vente con nosotros que vamos a cambiar sí, sí, el mundo. Sí. Es, vamos a cambiar tu mundo. Es, es, es. ¿A ¿A qué, ¿Qué vas, a por broncano, por Motos? ¿Tú vas <ríe> a por vas? ¿Eh? ¿Qué vas, a Broncano Motos? ¿Tú cuál quieres? Yo a <ríe> Pablo Motos le he odiado desde el minuto 1 <ríe> <ríe> Cuando <ríe> le veía todo el mundo... Yo, yo, <ríe> que también no son pone. tiempos que son la leche, porque para todo hay un, una o sea, dos, dos bandos también. ¿es sí, una sí, es una que pasada. El es tío está ahí por algo. O sea, pero yo desde mi... Newton, no, no he podido con él no, no, podido. Yo, yo tampoco, con ninguno Yo sí con que, ninguno de los dos, ¿eh? No, eh Pero lo que pasa es que a Palomotos lo llevamos te lo sí, muchos ya, años, ¿no? Son ¿no? muchos ¿no? Años, ¿no? Igual, ya, claro. no años, igual cuando Broncano Lleve 10 años, igual estamos Hablando de lo mismo al fin, <risas> al fin y al cabo están a lo mismo y sí. que sé, no sé. ¿Ves que ves qué revolución? Sí, sí, ya te o sea, sí, al, sí, al final consiguen, encima que hablemos de cosas intrascendentes Como por ejemplo eso Es que es sí, una chorrada, sí, sí, sí. es una chorrada sí, sí. como una casa ¿Y qué más te dan? Pero es que tú entras en las redes y Tienes que hablar No, que la... la sí, hay un tema de, que está en la actualidad. La Montero va a volver a la de Jabango, o la ley de qué la han echado? Porque no sé qué, vete a tomar por culo, tío. O sea, vuelvo a tomar por culo de la banda. Fuera. <risa> bueno, como videoclip habéis elegido disparar, ¿no? Ha sido sí. el único videoclip que se ha hecho de momento, ¿no? De, digo, sí. porque puede ser difícil decir qué tema elegimos para hacer un videoclip de este disco... Que los temas que tiene pues todos son perfectamente un single vamos a sí, decir. Sí, cual, cual podríamos haber puesto cualquiera la verdad que ese, ese es un tema que nos entró desde el minuto uno nos entró entra muy a fuego muy es muy directo es muy es muy potente y, y más directo y... para la gente igual uh -huh. más tiene más chicha y no eh, más, eh, al haber un cambio de voz y todo pues igual era más sencilla para que llegue a la gente uh -huh. es, yo creo que y luego el, el videoclip fuese rápido y sencillo Eh, nos podíamos haber metido más a una historia Pero al... Eso, el cambio drástico de una voz Pues igual nos... nos te, te incita más a... Venga, vamos a la machete Y el siguiente videoclip ya empezamos a hacer historias Para que la gente vea lo que tenemos sí, ahora al, que ofrecer Al final es como hacer una nueva presentación de la banda, ¿no? Uh -huh. Esto somos Cruella uh -huh. Y se han hecho todo imágenes del grupo tocando y eso Por eso, pero bueno, habrá... En breve seguramente habrá otro vídeo Y tendrá más historia que... Porque otra cosa no, pero hacer el gilipollas y reírnos, eso nos encanta. Bueno, hemos dejado claro que somos de vieja escuela, que nos gustan los formatos físicos, que nos gustan las portadas. ¿Cómo interpretamos la portada de de Volver? No tiene interpretación. Ah. Mira, son cosas de peli... Ahí se queda Mira qué guapo esto ah, No ah, sabemos lo que significa lo del medio En el símbolo, nada A mí me recuerda <risa> a, lo, a los globitos de IT es, es, la, es, es la más abstracta de las tres portadas Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, bueno. La primera fue un diseño que... Sí, la otra está como más claro Esto lo deja, queda un poco más ahí Es que si te fijas abajo hay como un... Como, como te digo, un castillo Como una... pues Es que puedes ver mil cosas ahí Es... Ese, igual lo presentamos a algún museo Igual nos dan pasta, tío sí, En el Wagen hay cosas <risa> Bastante, peores. <risa> <Son muchísimo. risa> bastante o sea, peores Difíciles por lo menos de, de, de interpretar O de entender, ¿eh? que yo no digo a mí la portada, lo, lo primero es que me parece llamativa sí, sí, sí. Bueno, Lo que, lo que es... buscamos es Igual igual que el CD de dentro eh, No hemos puesto fotos, no hemos puesto el nombre Cada CD es de un color uh -huh. Yo les he dicho siempre esto Si tienes un, un porta CD Y ves un CD de un color entero Sabes que es de Curela, uh -huh. aunque no lo ponga Le puedes perderlo no. Ay, es y que la gente no se acuerde Y luego, hay que decir que habéis editado los dos primeros discos con Maldito Pero este con Demon Records Sí no sé, A ver, en los tiempos que corren no nos engañemos Al final las bandas eh, autoeditáis prácticamente los discos Lo trabajáis todo de forma general Y luego sí que hay un sello con el que contáis Para que os pueda echar una, un cable a nivel de promoción o, Sí, al final algo más, pero bueno. con Maldito lo, lo, lo llevamos bastante bien o Nos llevamos bien, no hemos acabado con una, mal con ellos para nada ¿eh? O sea, seguimos teniendo contacto y demás Pero... Pero sí es cierto que igual eh, es mucha más promoción en redes y en eso, pero no nos aporta eh, lo que realmente queremos nosotros, que es tocar en directo. Uh -huh. Y para tocar en directo lo que más te mueve es tocar en directo. Esta vez lo hemos hecho con Demon, aparte que es, es de aquí, eh, pues he quedado con él para hablar, para ver cómo hacemos las copias, para es mucho más cómodo, es mucho más directo. Uh -huh. Y maldito nos trataron bien, ya digo que nos trataron bien Pero al final no conseguimos sacar lo que buscábamos De, de, de estar en una plataforma tan, en una, en una tan grande ¿no? ¿Y cómo se presentan esos directos? Ya que hablas de ellos Porque es muy complicado, claro, sacar un disco Ya es difícil, pero luego a veces es más difícil El organizar una gira No quemar una zona en concreto también Porque claro, hoy día pues salir a tocar Conllevan gastos, es complicado Desplazarse kilómetros Y claro, si toca solamente por tu zona lo que suele ocurrir muchas veces es que las bandas queman mucho de una propia zona sí. y al final cuesta que la gente vaya siempre ¿no? a, los, a los conciertos. Nosotros siempre, siempre hemos tenido la forma de pensar de que preferimos dar 10 conciertos al año bien dados y, y buenos conciertos en que tocar eh, cada fin de semana en un bar. Porque al final lo que dices sí. tú, acabas quemando a la gente, lo, tus colegas te van el primero, en el segundo ya no va ninguno. Eh, tienes que mover un montón de equipo mover eh, para, para luego... Realmente no, no ves reflejado ese trabajo En, en, en lo que vas a, en lo que vas a conseguir Entonces preferimos dar 10 conciertos Bien dados, en, en sitios un poco más grandes O tal, que, que te pueda dar más gente que, que moverte tanto por aquí Y si se pudiera tocar en algún festival, pues estaría muy bien Ahí, a, ahí, ahí andamos A ver claro. si metemos la cabeza, pero te tiene que tocar la varita mágica porque si no Sí, los festivales ahora estamos va, va mucho por managers y cosas de este tipo. Sí, sí. El manager te vende el pack, cinco bandas del mismo manager y si no entras con él con él, pues lo tienes más complicado si vas por libre, lo sabemos. Antes había gente que apostaba por sí. ti, Veía un grupo y decía, "Coño, pues, pues ahora no. Ahora ahora tienes que pagar para que apuesten por ti." Va todo va todo va todo por, por, por dinero dinero. Sí. Y, y cuando mandas un correo a un festival o lo que sea, lo primero que te hacen es mirar en Spotify la, los oyentes que tienes. Uh -huh. Si no tienes más de 20.000, no me interesa porque no mueres vale, gente. Claro. Entonces es muy complicado meter la cabeza en un festival que igual luego metes la cabeza, te ven en directo y eso te abre las puertas para, para, para tocar en muchos más. ¿no? Uh -huh. Pero el primero es el, el, es el complicado y todavía no hemos podido, a ver, a ver si a ver si tenemos suerte. Tocaste, tocasteis hace poco en un festival benéfico por el tema de la Dana de Valencia, uh -huh. que por lo que he visto pues ha ido bastante bien. Pero no sé si tenéis en mente alguna próxima, digamos, no sé si presentación oficial o alguna fecha que podemos decir donde sea. O igual habéis hecho ya. El decir sí, el... hemos tocado ya en... Eh, aquí lo de Dudasquenrock se le fue el primero cu uh -huh. cuando lo presentamos en la plaza de los de fueros, los ¿no? Sí, uh -huh. eso es. Y luego fuimos a la... la, en, la rueda... en la rico plaza, que ahora eso. es la plaza de los fueros. Sí, rana. la plaza de los fueros. De... <risa> Yo es que soy de fuera. <risa> ya, ya. Algunos hasta, hablando de volver, añoramos hasta los tiempos de la rana. Sí, joder, la joder. rana, joder. joder. Cuando veo fotos de la, de la plaza como estaba antes digo, Cuando nos subíamos allá arriba Recuerdo plaza. yo haber visto a, a, a la Polla Records y a Parabelún Si no recuerdo mal por un eh. escenario al lado de la rana Y a Parabelún les vi una vez en fiestas Pero no recuerdo ni dónde fue hace ya muchísimo tiempo bueno. sí, sí, sí. Y eso, y luego tocamos El día eh, en, Tocamos en la nave En la nave 9, ¿no? Sí, sí en la nave 9 de Bilbao Ahí debajo del escalduna sí. Ahí estuvimos con Cagando Melodías Y con no sé quién fue el otro eh, No me acuerdo ya Y luego nos fuimos a La Mito Ahí a Bolueta uh -huh. Que también estuvimos muy a gusto, un sonidazo de puta madre Y de ahí Hicimos lo de La Dana Y ahora vamos a presentarlo el 25 de enero En Noja con No sé con quién es al final Eso, eso ya salir fuera Sí, sí, sí, sí ya vamos a módulos. Bueno, hicimos también un, un festival en, en Salamanca, con el primer disco que tocamos con Saratoga. Joder, muy heavy para vosotros, pero... Sí, la verdad <risa> que no, no no sabíamos qué pinta, pero era un festival que tenía un poco de todo, lo montaba sí, sí, sí, el pueblo claro, y ¿eh? y había de todo y tal y Y la verdad que muy bien, ahí nos, tra nos trataron como, como reyes, ¿Qué? eso sí. ¿Qué te voy a decir aquí en este programa que pinchamos desde una banda de brutalidad hasta un grupo de blues? O sea, que vamos, es. a mí eso que sea ecléctico un cartel, Al final, ver, al final la gente no está tan tan encaminada a un estilo de a un estilo de música. La gente, yo creo que ahora sí es cierto que aguanta un poco más de todo. Uh -huh. Que también hecho de menos que la gente esté más encaminada, ¿eh? Porque Acentamos. al final el público el heavy sobre todo sigue teniendo su público fiel y Pero yo creo que todos los demás estilos ya están un poco ya difuminados. lo que nos pasa es que, es que se cierra mucho la gente a, a venir a conciertos de heavy metal. Parece que si no eres un tío con el pelo largo, con el de balas... No sé, a mí, por ejemplo, el blues es un estilo donde digo, mira, viene cualquier persona a ver un concierto de blues. Sí, sí, sí. Pero sin embargo el heavy metal es como, no, es que tienes que ser como como un tipo de público muy concreto. Y eso no es así. Si la música está bien, cualquiera puede... A, a, mí a mí ahora a me está abriendo, el Elier me está abriendo las puertas. Porque yo, yo heavy metal no es un estilo de música que, que, que nunca haya escuchado mucho y... Pero ahora con él estoy yendo a conciertos, estoy y, y me gusta, no, ya te digo, no es un estilo de música que yo me ponga a escuchar normalmente, pero no me importa ir a conciertos sí, Yo de... les saco jugo ya absolutamente a todos Sí que es verdad sí, que sí, sí. a nivel mental o de salud mental igual es mejor tener un poco más centradas las ideas porque yo escucho ya tanta ose tal batiburría a veces en mi mente que ya dice, no sé si tengo algún criterio ya a estas alturas o por haber escuchado más música tengo menos, ¿no? Incluso criterio que que antaño. Pero sí que les hago jugo a todo y creo que bueno, que está también que el público se abra porque no somos tantos, ¿eh? Y necesitamos gente en todos los conciertos. Sí, cierto, es cierto. Y si al final nos es acabamos cierto. recluyendo, aquí va el grupo el público punk, aquí el heavy, aquí el del blues, aquí el del metal extremo, eh, aquí el del power metal, aquí al final acaba como yendo cuatro personas por concierto. Sí. Lo que hay que hacer es disfrutar, sí, sí. da igual de un concierto de lo que dices de, de Cruella, de Escorbuto, de, de los de rebollos estos o de que te salga las narices, o sea de igual disfruta y, y si te topas con uno le, y le tiras la cerveza le sacas otra y te tomas la cerveza siguiente con él y, y disfrutas de la música que ella porque es muy buena hay gente muy buena aquí y, y poco se valora es, es, hay que disfrutar de este trayecto y para eso está la música precisamente pues por mi parte poco más que añadir que me he agradecido el rato que hemos pasado aquí en la, y nosotros en la radio que la, gusto, por, la las puertas están abiertas para cuando queráis ya lo sabéis para eso es este programa de radio para difundir nuestra música y, y para mí pues cada cuando haya un grupo se interesa me contacta Oye, podemos pasar, pues a mí me estáis haciendo feliz. Vale, teniendo nosotros más, esta, no, o sea, esta, esta, a, teniendo este hueco en la radio donde se pueda debatir cualquier cosa. Así que sin más, pues si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar y luego ponemos un tema del disco, lo que me digáis. Al principio yo creo que no, ¿no? no. no hemos traído guion, o sea, que no, mm. no. No me des ideas. <risa> no, no, no, no te a hablar que no paras. <risa> Pues nada, vamos con el Dime que, se, que inicia el disco Y el si más chicha sí, tiene Antes se me había resistido, pero ahora a ver, ya Ya ha calentado, ¿no? Ya calentado ya, el, el Pues es esta otra Es y... que es ricasco Ser yo capaz De aguantar Un mundo residual No quiero Saber más Volver a nadar En un fango como mar En las noches de cristal Mi cuerpo enterrar Soy Dios, no importa nada Soy Dios, palabras de patadas No le importa, no lo asumes Las presiones que tú sufres Soy Dios, no me importa nada Soy Dios, palabras de patadas Y un gramo solo duele En las puertas de tu muerte Grita a un mundo sin final donde no quieren aguantar tu felicidad y dirás que ya no puedes más cuando no quieren soportar tu medio ojo la realidad es tu de activar y el ruido silenciar x los demonios del portal no quieres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 Excelente banda de rock and roll la que acaba de sonar a continuación los Sex eh, que nos anticipan en eh, nuevos temas eh, de lo que será entiendo un futuro trabajo discográfico y también anuncian fechas de una próxima gira eh, que les tendrán diferentes ciudades eh, vamos es ya bastante extensa así que tampoco voy a decir todas pero vamos que va a pasar por por Fonbellida, Ponferrada, Málaga, Murcia, eh, Gandía a partir de marzo, eh. Valencia, Coruña, Cangas de Morrazo, Almazán el 24 de mayo. Esta sí que la digo porque estarán aquí en Bilbao en la Sala Asquena, los que acaban de escuchar, eh, los sex Y también estarán luego en Barcelona, en Madrid, en Cáceres o en Badajoz. Banda de directo espectacular, de la cual hemos dado fe aquí en alguna oportunidad. Como también es espectacular eh, King Sapo, que es con los que vamos a continuar. El Dios de América es otro de los nuevos eh, temas eh, que anticipan próximo trabajo de esta formación. Eh, con eh, gente ya experimentada ya sabéis que hay mucho sello de eh, lo que era El Dorado en su día gente con otras bandas con última experiencia también hay algún componente que pasó por, por aquellas eh, filas y confluyen en esta fenomenal banda de rock eh, Kingpin y Sapo escuchamos este El Dios de América uno de los nuevos singles de la banda Escúchala rugir, la máquina Escucha Escúchalo reír, el dios de América El impostor, el vencedor, el que te va a salvar Del juego que el mismo inventó Y con qué clase se hace un eh, tema tan cañero y reivindicativo. ¿eh? King Sapo, el dios de América. Están presentando ese nuevo disco en eh, la Sala del Sol en de Madrid el próximo 28 de marzo. Ojalá que haya oportunidad de verles eh, más cerquita por aquí eh, a King Sapo porque son una auténtica maravilla de, de banda. Oportunidad de ver en directo ahora próximamente a Eraso, Formación que anunció hace ya algún tiempo que editaba un último disco de título As que y que lo dejaban, pero que de momento siguen subiéndose a los escenarios para precisamente presentar este nuevo trabajo discográfico. Y concretamente este próximo día 18 de enero de 2025 les podremos ver en Guernica, en Iparraguirre, junto a Elisa Belch. Nos da mucha pena que una banda como Eraso anuncie una despedida, no sé si, como ocurre muchas veces, no también es una frase ya un poco reiterativa, si alguna vez serán suficientemente valorados, pero desde luego es un grupo influyente dentro de lo que son, por lo menos, las fronteras de Euskal Herria, creo que es una de esas bandas que hay que mencionar para hablar de un tiempo hasta parte no de lo que es la evolución del rock y del metal dentro de, de, de nuestra música, no dentro de Eh, por lo menos cierto estilo de música no ellos han sabido hacer algo diferente propio, personal eh, y después de muchos años por ser una banda que cuando menos es respetada por todos aquellos que, que les conocemos eh, como digo, se despiden lo dejan, eh, han presentado un último trabajo discográfico, escuchamos este Oro y Chapenac y ojalá que tengamos oportunidad de verles, no sé si este próximo día 18 de enero o en alguna otra próxima ocasión, Porque poco a poco claro, se van agotando las oportunidades cualquier caso, si tú tienes la oportunidad no lo dudes en gernika 18 de enero junto a lisa belch gran cartel no es sango <risa> o es na quenan y la carne co vi desidó bandas muy originales en un mismo cartel, como podéis comprobar, ya que hemos escuchado a Eraso anteriormente y ahora hemos eh, escuchado a los, y seguimos escuchando de fondo a los acompañantes en el cartel del día 18 en Guernica, que son Elisabelche con este alabaré en uno de los discos que ha sido protagonista eh, en el pasado año 2024 aquí en La Mirada Negra. Banda pues completamente original, entiendo yo. Hay gente que siempre los emparenta o los compara con bandas como Ghost, King Diamond, evidentemente influencias hay, pero creo que es un grupo también que ha sabido hacer las cosas y que sabe hacer las cosas de una manera completamente propia y original. Como también lo hace eh, La Broma Negra, de eh, los cuales se eh, siguen adelantando eh, singles, eh, temas de lo que es un próximo disco... Y en concreto, este es uno de ellos. Escuchamos eh, Imperios. Eh, seguimos con propuestas absolutamente diferentes, llamativas desde la primera vez que las escuchas. Luego ya, evidentemente, para gustos, ya sabéis lo que se dice. Pronto nos soplan los ojos y otra vez estamos perdidos... Pero nos vendió a unos gitano, esperad que se pone a mejor se mueren emocionalmente a los 30 o 32 solo algún sobreviven y lo pagan caro programa en la mirada negra ya en la parte final de, del programa por hoy pero todavía con más canciones como este nuevo single Cárcel de Cristal que nos llega por parte de los murcianos Ángel Negro anticipo de lo que será también un próximo trabajo discográfico Hace no mucho tiempo les vimos en directo por aquí y la banda sigue estando activa ofreciendo nuevas canciones de lo que será un próximo disco como decimos Cárcel de Cristal Ángel Negro Arcelan. Tengo miedo, de no hacer Y los días son perpetuos No quiero quedar así Vengo al límite del vacío Solo muerte y frío Quiero huir de este lugar Pero tu sombra me perseguirá Tema también que creo que busca y encuentra mucha originalidad, de eh, composición en eh, diferente dentro de un heavy metal que puede resultar muy clásico, pero con muchos aspectos llamativos, desde luego por parte de Ángel Negro. Seguimos con eh, Pulsa de Nura, eh, la formación en la cual eh, encontramos de nuevo activos a músicos ya veteranos y conocidos como Manuel Escudero, eh, vocalista en su día de San Telmo, de Sacramento, de Hago o de Venida Zara. O también tenemos a José Pineda, eh, que también ha pasado por multitud de, de, de, de bandas como Sphinx, eh, Snake Eyes... Bueno, pues en definitiva, eh, una fenomenal apuesta esta de Pulsa de Nura que nos va eh, presentando eh, nuevos temas, eh, como es el caso de este Luz en la oscuridad que compartimos eh, contigo. Pulsa de Nura, así suena esta formación eh, con músicos del talento del nivel. Manoel Escudero de José Pineda. No os lo perdáis, que suenan así de bien. Luz en la oscuridad, uno de esos nuevos temas de esta banda que esperemos se consolide que nos ofrezca disco completo y ojalá podamos ver en directo también Hablando de directos, eh, próximamente tendremos eh, también el día 18 de, de, de enero hemos hablado antes del concierto de Elisabel Chiderasso Pues ese mismo día, pero en Vitoria, tendremos a Avalanche y a los que vais a escuchar a continuación. nur Cry, que nos presenta en su tercer trabajo discográfico de título Renacer. Hablamos del de, de proyecto liderado por el músico Ángel Gutiérrez. Eh, vamos, podemos decir que él es el pilar fundamental de una banda que se consolida con este nuevo trabajo discográfico, Renacer. El día 18 de enero estarán en la Urban Rock Concept de Gasteiz junto a Avalanche, ni más ni menos. Banda, interesante proyecto, Nur Cry estamos indómito de su trabajo en Renacer con ellos prácticamente llegamos hasta el final del programa, vamos a poner un tema más, eh, ya lo pusimos en pasadas ediciones eh, este Otra Vida de Avalanche, de nuevo con Ramón en laje colaborando eh, junto a la que fue su banda, eh, en este caso marcándose un dueto con José Pardial un tema muy muy especial que celebra el 30 aniversario de la banda Banda que estaremos viendo, como podremos estar viendo, no sé dónde vamos a estar todavía ese día, pero el, el actúan en directo el próximo día 18 de enero en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz. No sé si caerá este tema, si no caerá, este nuevo tema, pero en cualquier caso cita recomendada. Despedimos este primer programa de este año 2025 y que en este nuevo año, simplemente como deseo, podamos seguir aumentando... La historia de este programa, que ya es longevo, que ya lleva 20 más de 20 años en antena, 21 para 22, eh, y que podamos seguir eh, ofreciendo algo que sea de tu interés, disfrutar de la compañía en estas dos ocasiones semanales que, que seguimos manteniendo. Y con eso me quedo, con ese deseo, tan simple pero tan difícil de conseguir. Ojalá lo consigamos. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur.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 Danzas y he sabido disfrutar cada paso que daba Sé que pasa el tiempo y hay mucho por hacer Sólo una vida no me basta